Meccan etapa 12. Cuando llegó a los 35 años, Kurais no estuvo de acuerdo con aquellos que pusieron la piedra negra en su lugar y fueron gobernados por juicio, y él gobernó entre ellos.